Escúchame bien, él no nació artista, pero desde temprano empezó a sospecharlo. Criado entre los ecos sonoros de esmeraldas, una provincia donde la música no es adorno, sino latino. Creció sintiendo que el ritmo y la emoción tenían algo de herencia. Ahí, entre mar, tambor, iglesia y calle, empezó a entender que lo suyo no iba a ser solo vivir, sino transformar lo vivido en canción. En su música hay calle, cielo, rabia, Hay vitamina para el alma que ya no puede más. Hay parte, hay choque para cuando el deseo aprieta y no suelta. Hay la jama para quienes entienden que con él también irresistir. Hay porcelana frágil y feroz en discutir. Hay tantalado donde el cuerpo se mueve sin pedir permiso. Y casi un cuero para reírnos de lo que nos quisieron esconder. Él no canta para encajar, canta para venir criendo.